Para los hombres, el aniversario es la fecha más importante que pueda existir. Lo planeamos con semanas de anticipación. Lo tenemos marcado en el calendario con un gran círculo rojo y corazoncitos. ¿Sí sabes qué día es hoy, verdad? Dios mío, creo que lo tenías notado. ¿Será Navidad? No, baby, no es Navidad. ¿No sabes qué día es hoy de verdad? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. A ver, dime qué día es hoy, baby. Ay, ¿será? ¿Será el día del amor de la amistad? Acuérdate que hicimos hace un mes Uy Reservamos una mesa para dos en un restaurante elegante Hola, oso, ¿a dónde me vas a llevar hoy? Madres, mm, unos tacos Con velas y esencias aromáticas para crear ese ambiente romántico No manches, como que huele algo raro ¡Ah! Compramos un regalo que le encanta a nuestra pareja. No importa el precio, tiene que ser lo más especial.